Atención, las polainas de Don p e p o en línea directa. ¿Qué hubo, le gentes? ¿Cómo les ha ido? Yo, o pues sea, aquí dándole a las polainonas y ahí les v a de una vez. f í j e n s e que el mes de la Independencia le pegó duro al aguas, oiga. Sí, pues no el reitor el compa Toño Corrales se l e j ó al cuello a los diputados locales que es que por alborotarle la bitachera con los plegos rechazados de la medicina no sigan engañándose con estas diputadas y con estos diputados que los están engañando solamente verdad que es muy bonita la amistad sí. pues no es cierto no, no. Anda, bravo el c o m p a t o ñ o eso sí. A ver si así de bravo llega cuando estire la mano por el presupuesto. Bueno, eso le mandó a decir el perredista Jon h Fideroa. Irresponsables y muy desafortunadas las declaraciones al rector y yo creo que lo menos que le merece es una disculpa pública a las 59 Legislatura y por supuesto que no me refiero al payasillo ese de que seguro desde hace meses no se baña ese pal al rector ese. Oiga, pero al reitor se le pasó el detallito de que hay muchos p l e b s acomodados, por influyentes, y el que la regó, la versión digo, fue el propio director de medicina Javier Peña. Sí, sí hay, sí hay, precisamente a través de solicitudes de, de diferentes gente. s í s o y a m a gírelos, gírelos, donde también la cosa está que arde es en la Cámara de Diputados federales. Quién sabe qué les estará pasando a los nuevos esos que andan a l e b r e s t a d o s como el Javier Corral oiga que les cantó el tiro a los p r i l l i s t a s y a los p e r r e l i s t a s es más ya hasta los panistas. Permítanme, señor Javier Corral. Señor Corral. presidente. Basta ya de este formato absurdo. Vamos a entrar al debate parlamentario. Vamos a entrarle a las alusiones personales. Muy mal chaparrón, muy mal. Y si de a bolillista se trata, la que andaba medio r a r o n a era mi comadre la rugidora panista de Guasave, Alma Rubalcaba. Sí, oiga, inesperadamente se hizo burguista. ¡Qué raro verdad doy mi voto a mi favor y más bien lo hago para darle un voto de confianza al presidente y al señor tesorero ¿Que y casi se le fueron encima a sus compañeros que tenían dudas del gasto del chuyito Burgos o pues sea es que a h í a s sí le salieron las cuentas no Y los que no salieron de acuerdo fueron mi gober Aguilar y el güero Ibarra, el de turismo. Y es que al gober Aguilar no le gustó que le preguntaran por qué le dieron la lana de otros municipios al c o m p a c h u c h u l e t a s Vizcarra, pues. Ninguno, eso no, no es exacto, es ¿Sí? una mentira total, totalmente, absolutamente no. Al contrario. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Figúrate. No hagas caso. A la gente le falta consideración. y aunque el mero jefe lo negó, pues el g ü e r i t o Ibarra, pues lo balconió, aceptó que aunque v i z c a r r a no es el c o n c e pues este, pues, pues sí le dieron su laniza Culiacán. O sea, o no es un timing para no, no regresar recursos. a n i n a que pues, thank y o u very much, goodbye, okay, very well, okay, Mr. p a n c h Oiga, ¿dónde está cañona la cosa? Es en los mochis. Sí, con balaceras, violencia y robos, como la camionetota s u b u r b a n de los r u g i d o r e s Perquila, qué pasa? Nos asomamos a la calle y no estaba. Es una s u b u r b a n propiedad del ayuntamiento. Y el que sí llegó muy o r u n d o fue el secreto del trabajo del Gobierno Federal. El bienamado de los sindicatos, Don Javier Lozano, o se vino a Sinaloa a firmar una certificación de jornaleros. Bueno, aunque sus patrones no sabían ni qué onda, ¿verdad, compa e n r i q u i t o Haberman? No sé qué es lo que están evaluando. Me gustaría conocer. No sé si los tomates ya vengan clasificados por colores, por tamaños. No sé qué. Para que les evaluando. ahorre ahí el yo, empaque, yo ¿no? No sé qué están evaluando. Si no le gusta, pues díganmelo sinceramente, se la cambiamos. Y el que se dijo muy abochornado fue el funcionario federal. Que es que por una propuesta indecorosa, hmm. entonces me acercó uno de los directivos de estas organizaciones empresariales para decirme que no estaba de acuerdo con ello, pidiéndonos que nos hagamos de la vista gorda, que no tomemos ese tipo de acciones o medidas, y que les u e l o un soplamocos por grosero. ¡pum! Increíble pero cierto. Pero aunque sus promotores andan del chongo, el compa Chuy Chuletas v i z c a r r a y el compa Maloba andan entre las mieles, sí. Los chamacos muy juntitos, oiga. El señor presidente municipal Jesús v i z c a r r a Calderón me dijo que si le aceptaba un café, le dije que sí. Mario es mi amigo, definitivamente es mi amigo y yo creo que yo también. de él. Señor. Señor, la amistad es un efecto recíproco y desinteresado en una relación dispuesta a los mayores sacrificios. Fíjate, fíjate, fíjate qué bonito. Entonces ese güey no es tu amigo. t í r e l o s í r e l o s Hasta se fueron a dar la vuelta en la camioneta de v i z c a r r a Qué chulada de Maizpieto, o i g a Y ahora nos vamos a la pola y no n a de la semana. Sí, el que andaba solito, solito. O el de l o pochi y Sinaloa, mi compa Pablo Moreno, no lo invitaron al café ni el Chuy ni el Maloba. Eso sí, dice que al cabo q u e n i quería que el que lo ilumina es el de allá de arriba, el Jesús, ah, pero es el del tercer piso. El gobernador del estado es de mi jefe y es el que orienta mis pasos. Hasta nuestro Señor Jesucristo, tenía sus cuatachos. Ah, y ya se me andaba pasando, pero también el compa Luis Díaz y la Marcelita Hernández que este, pues no se ponían de acuerdo en si era de mañana o de tarde o noche, macones. m a r c e l a Hernández, tú platicaste con él. Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Buenas tardes, buenos días, Luis Alberto. Pónganse de acuerdo. y mejor hasta aquí se las voy a dejar oiga pónganse aguzados y aguzadas porque si no me los echo en las polainas de Don Pepe sí señor fuímonos ah y muchas gracias a la gente que se acordó que ayer fue mi cumpleaños muchas gracias a todos gracias estas fueron las polainas de Don Pepe aquí en línea directa